¿Qué tal b u e n día, Daniel?、Equipo. ¿Qué e i p o q u tal? ¿Cómo a n d a m o s Bien, bueno, tratando de conocer qué pasa en este otro sector. Se habla mucho y nos pasa cuando tocamos el tema salud, se habla mucho y se reconoce mucho en lo discursivo, al sector médico, a los trabajadores y trabajadoras de la salud de los discursos. Pero cuando uno empieza a conocer en qué condiciones están trabajando, primero se da cuenta de la precariedad estructural de décadas, n o en cuanto a muchos contratos, hay hospitales completos que casi no tienen planta permanente. Y、no. las contrataciones de urgencia s que se hicieron en este último año y medio bajo figuras de justamente becarios, becarias o como monotributistas y que en muchos casos tardan hasta cuatro o cinco meses en depositar el salario. Uno supondría que esto, cuando habla del CONICET que tiene un prestigio internacional, no sucede, pero. Eh, recorriendo un poco la, las demandas del colectivo de jóvenes científicos y científicas precarizados, bueno, nos empezamos a encontrar con algunos varios puntos de coincidencia en esta situación de precariedad. ¿Querés contarnos cómo es trabajar desde las、eh, ciencias, de investigar、eh, en la provincia de Buenos Aires en esta condición de becario? Sí, mira, es, es muy duro en la provincia de Buenos Aires en el conjunto del país. Yo en, en particular trabajo en Capital Federal,、uh -huh. pero participamos, participamos a una, en una organización. q u e es el conjunto del país. Y la verdad es que es muy duro, ya sea desde lo presupuestario, porque hoy en día no hay recursos para desarrollar líneas de investigación, inclusive las referidas al, al, al propio COVID tienen sus dificultades para poder avanzar, para hacer, por ejemplo, una, una, una vacuna nacional, pero a su vez también en materia salarial, está sumamente retrasada. Yo escuchaba ahí en la introducción que os decía, bueno, el. el El gobierno Nacional, el Estado todo el tiempo pone en primera plana a los trabajadores de la salud y sin embargo están precarizados, flexibilizados, andando salarios de miseria. ¿Cómo será de la ciencia?、Mm. Me pareció que en esa reflexión estuve en el palo porque, capaz, quedó medio lejano en el tiempo, pero este gobierno y toda la última elección presidencial hubo una campaña electoral que giró muy en torno a la ciencia.、Mm -hmm. Cuando desembarcó el COVID, la pandemia y todo lo que contrajo, la ciencia se puso en primer plano. Se la nombraba en cada una de las cadenas nacionales, inclusive en la apertura del Congreso, en las sesiones legislativas de este año. Alberto Fernández lo nombró como el segundo y tercer punto de un discurso muy largo. Pero sin embargo, ha habido despidos, hay recortes, el presupuesto sigue siendo el mismo de, de la época de Macri, que hay un cierto consenso que fue uno de los peores gobiernos en. Entre en el sector y este gobierno que vino con toda una cantidad de promesas, con la promesa de un convenio colectivo de trabajo, de r e c o m p e n s a c i ó n salarial, de derechos y de poner a la ciencia en un lugar、eh, que se merece. Imagínense que en una situación como la que estamos,、mm. eh, desde los barbijos, de todo lo que tiene que ver relacionado con, con, con el propio virus, pero inclusive para solventar los grandes déficits y problemas que tiene el país, ¿no? desde, desde casi en todos los ámbitos, la ciencia cumple un rol muy grande. Y sin embargo, venimos atravesando toda esta cantidad de problemas que, que te estaba comentando. Decía, no hay licencias por cuidado, s hay gente que está quedando fuera del sistema, sino, cuando inclusive digamos, ha publicado, ha trabajado de manera incansable,、mm. y hoy en d a tenemos el sitio cerrado. s Entonces, muchas de las líneas del trabajo no están pudiendo avanzar. Y ante toda esta situación, nosotros nos venimos organizando. Ya lo hicimos el año pasado, con distintos co colectivos de, de trabajadores de becarios. O de planta permanente o administrativa, es decir, el conjunto de trabajadores del Comité de Servicios de Ciencia y Técnica, haciendo ese t reclamo, donde nosotros lo venimos, es una línea de continuidad, reclamando esto no solo a este gobierno, sino también al anterior, al de Macri, al de Cristina, que es la falta de derechos laborales, que es la falta de presupuesto y por una verdadera recomposición salarial. En ese sentido, nosotros no, no bajamos esa bandera y las venimos reclamando s e a quien s e a quien gobierne. Pedro, ¿tienen algún registro de qué porcentaje de trabajadores del CONICEP están en condición de, de, de precariedad laboral? Bueno, mira, depende de qué índice uno tome, pero nosotros sí venimos haciendo todo un seguimiento. Por ejemplo, si uno toma el INDEP, hace dos semanas, se arrojó que la canasta básica está de 99 mil pesos. Yo, digamos, somos conscientes que la enorme mayoría de los trabajadores del país gana por debajo de esa cifra.、Uh -huh. Pero inclusive para una familia. Para mantener una familia y, no, y por estar por arriba de la niña, la pobreza s e falta la norma de 60 mil pesos. La realidad es que esa cifra, s 60 mil pesos,、eh, una gran parte de los trabajadores del c o n i c e t yo me incluyo, digamos, no llegamos a esa cifra. Y ni que hablar de la canasta básica propia del INDEM, que tampoco, casi la gran mayoría no llega a los 99 mil pesos.、Mm. Pero además, nosotros, como hay la mitad de la planta permanente, la mitad de la planta ni s i q i e a permanente, s decir, quienes somos becarios, becarios,、eh, digamos, de.、Eh, No tenemos aguinaldo, ¿no? no tenemos aportes jubilatorios. Ahora con, con el trabajo virtual, que además es una dificultad, n o porque la ciencia hoy en día, digamos, hace falta de, de instrumental, e hace falta de una mesa de experimentos, o dependiendo del área, una cantidad de recursos que no es fácil trasladarla d la casa, sino es que es imposible, y que a su vez hay que trabajar, digamos, en, digamos sin haber licencias por cuidado, sin haber、eh, consideraciones para q u e e l l o s O aquellas que tengan familia, sobre todo muy cuesta arriba. Entonces, eso entra dentro del, del marco precarizador, sumado a todas las situaciones que se vienen desheredando, ¿no? Es decir, u n a y a porte, que no haya g i n a l d o、mm. salarios desvalorizados. Nosotros, haciendo mediciones precisas y además porque contamos con mucha gente de economía, del área de economía, hoy en día los salarios están en niveles de salario real cercanos a los del 2002. Que es uno de los pozos, de los grandes pozos del PSD que se tiene registro. n o Estamos hablando de un año después de, de una de las crisis e c o n ó m i c a s más grandes del país.、Eh, bueno, hoy en día, y rápidamente, digamos, l l e g a m o s a esos valores. Viene cayendo de manera sostenida desde el 2011. Y, y bueno, nada, vemos que c a d a vez se nombra m á s a la ciencia, se l a pone, digamos, desde lo discursivo, desde lo electoral, en, en un peldaño. Que después, a la hora de asignar recursos, la realidad es que queda. Orejón de tarro.、Hmm. El gobierno de, la, de los científicos, decían, cuando inició el, el, la gestión de, de, de, de Alberto Fernández,、eh, y esto que decís vos, ¿no? El, el, a la hora de, de los bifes, como se diría popularmente, el presupuesto más bajo、eh, me, me, es impactante, ¿no? Cercano al 2002, después de la post-crisis.、Sí, en términos de... salariales、uh -huh. y en términos porcentuales, el Producto Bruto Interno es menos del 0,4% el e j o d u t a d o Es muy poco, es decir. Nosotros no estamos diciendo, bueno, hay que asignar un 20% en ciencia. Hoy en día la planta de 15% en ciencia o puede mudar, digamos, las líneas de investigación, porque es una cantidad de, de personales, o l o s investigadores i n v e s t i g a d o r e s pero hoy en día estamos hablando de 20.000, 30.000 personas que trabajan todos los días, que somos estatales, que entramos dentro de, de la lucha, inclusive de la precarización de los estatales.、Mm. Pero es decir, no es un presupuesto, o ¿no? Cuando uno ve la cantidad que se va a decir, n i e A algo externo, una cantidad de cuestiones para solventar distintos grupos empresarios, etc. é t e r a Bueno, la ciencia se le asignan muchísimos recursos. Y ahora h a c e p o p a finalmente una ley de m e d i c i n c i a l de la c e n t í f que tiene una doble cara, digamos, en el sentido de que, si bien tiene títulos de basura n f a n t e s a h o r a ley en detalle, dice que recién en 10 años se dispararía el 1% del producto o r g a n i a d que además compró que esas fichas se han hecho para años anteriores, es、si、e había un plan m i r a Argentina 2020, 2013, 2014, donde h a c í u d a d e s t a promesa, digamos.、Mm. Ahora es en 2030 y, y, y, y, y este gobierno, digamos, no lo compromete a a u m e n t o de, de presupuestos. Se, se, se han puesto pautas de aumento para llegar a e s a cifras u m a m e n t e l e n t a donde pasaríamos a los niveles del macrismo. Yo pongo el macrismo porque Y, y bueno, el año pasado ya que logramos evitar miles de mentidos, que、eh, nos estamos poniendo que tiene sus consecuencias, porque n o s o t r e la población que subimos, no nos l a r a n nos z a m o s no nos p o d í a n o s utilizar por ningún motivo, pero la verdad es que la situación a mi m i s t a justamente en m e n t de m i r l a Claro. e s t a situación, y hay veces que hay que salir a la calle, p de alguna manera se vuelve necesaria.、Mm -hmm. Pedro, ¿cómo es la representación?、Eh, pensaba recién, ya somos estatales, los científicos y las científicas. Estamos hablando con Pedro Cataldi, becario en Ciencias Físicas en el área de Astronomía、e、integrante del colectivo de jóvenes científicos científicas precarizados. Y、eh, decías recién que son trabajadores del Estado, son estatales y que sufren esta precariedad. ¿Cómo es la representación? ¿Qué gremio es? Está sucediendo mucho también.、Eh, vuelvo al paralelismo de lo que pasa con el sector salud. Digo, por ser una de, de, de, de las áreas que está sobre la mesa hace un año y medio por la cuestión pandémica, pero también podemos、eh, tomar el tema de la educación, la presencialidad ahora y que muchos colectivos se autoorganizan por fuera de, los, de la estructura sindical porque no se sienten eh, cuidados eh, y, y sienten que lo, los acuerdos que se llegan de los sindicatos y el gobierno no representan lo que las bases están planteando. ¿Cómo es el sistema de representación de las científicas y científicos en cuanto a lo sindical y qué está sucediendo en esa área que se formó este colectivo? Eh, de alguna manera, de forma autoconvocada, bueno, me parece muy, muy acertado, digamos, t o d las palabras que dijiste antes, porque e s un fenómeno muy parecido en el sentido de que nosotros tenemos un gremio oficial que es UPCN,、hmm. como el conjunto de los estatales. Quien trabaja en el estado sabe que es un gremio、eh, que, que no aparece, digamos, cuando hay reclamos, que siempre ha estado con los gobiernos de turno y que acaba de cerrar una paritaria a 35% en varias p u e t a s Dice, bueno, 35% de aumento, pero la inflación proyectada para este año cualquier índice dice que ya va a superar más de 50 puntos, pero quedamos 20% de inflación acumulada.、Mm. Y es decir, tenemos ese tipo de gremios con, con el secretario s general del sindicato、eh, que, digamos, jamás. de legal de... nosotros lo que vimos un ¿sí? periodo es de espacios que se han generado a raíz de la, de la pandemia a raíz de la cuarentena que fue un gran、eh, surgente en de alguna manera es un espacio s autoconvocado s、mm. había espacios autoconvocados en caries espacios autoconvocados de investigadores administrativos Además, v i e r o n su c a o s a natural, que es un tipo de asamblea donde agrupamos al conjunto de los estamentos que se vienen organizando, que vienen que vienen sintiendo cómo el sindicato no actúa, por eso estos espacios han tomado protagonismo, ¿no? mm. y que a su vez tampoco se rechazan los sindicatos y los gremios, por lo menos esos son los debates que nos damos.、Mm. n es que decimos, bueno, acá son esos distintos espacios autocomunicados, digamos, el fin y los gremios en lo normal. Y justamente si nos p a tal g i l l o si s e n a tal o s n a tal i l o s n o e n a tal grillo, n o o e n a tal grillo, está bloqueando, e、bueno, los espacios que a los que surgen y que surgen de manera hasta, digamos, reales. y ahora con、pues, la paritaria se llama la paritaria porque se están las mangas de los c u i d a d de los papás、eh, haciendo ese doble d i g o e a doble ¿Sí? bien Pedro, quedamos aquí en la radio atentos a cuáles son las próximas acciones que van definiendo como, como asamblea para, bueno, para contar, compartir también cómo están pasando、eh, por estas horas y el reclamo, ¿no?、Eh, coincidente también de, de licencias de cuidado, bueno, de una recomposición salarial, de un pase a planta que también、eh, coincide con otros reclamos que se están haciendo por estas horas en otros sectores. Te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y por el espacio. Importantísimo y bueno, ahí. Para eso, vuelvo. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande.